no mate a la comunidad radiográfica, aporta al crecimiento de la comunicación popular y participa de espectaculares sorteos semanales. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3 Radiográfica. En movimiento. reporte del Ministerio de Salud, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, Tucumán y Mendoza registraron más de 200 casos. En tanto, se reporta atención en los sistemas de salud del Departamento Rionegrino de General Roca y en áreas de Salta y La Rioja, también en las provincias de Jujuy y Mendoza. La cartera sanitaria informó que en las últimas 24 horas fallecieron 70 personas y totalizan 8.730 los muertos por coronavirus en la Argentina. Hasta la fecha, 417.000 personas fueron de las cuales 308.000 recibieron el alta. Fútbol. Todos los test de los integrantes del plantel de River dieron negativo. Los jugadores, más los integrantes del cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo y el personal auxiliar, dieron negativo en el primer hisopado que se realizaron y si en 72 horas se mantienen estos resultados, podrían retomar a los entrenamientos. Los estudios fueron hechos a las 80 personas que están trabajando en la burbuja sanitaria desde el 27 de agosto y que van a permanecer al menos hasta el jueves cuando un segundo testeo permita tener confirmación final que no hubo contagio. Cuando estos resultados estén listos se diseñará un nuevo plan de entrenamientos ya que desde el jueves van a faltar 15 días para jugar ante San Pablo de visitante en el reinicio de la Copa Libertadores. América Latina. Brasil entra en recesión y la economía se derrumba en el segundo trimestre. Con más de 121.000 muertos desde el inicio de la pandemia de coronavirus, el PBI tocó su pozo histórico en los meses de abril, mayo y junio y llegó al 9,7%, la mayor caída de su historia. La ayuda aprobada por el Congreso y ejecutada por el gobierno llegó a casi la mitad de la población brasileña sin ingresos, reduciendo a niveles inéditos la indigencia, aunque hubo un estallido de pérdidas de puestos de trabajo formales e informales. El equipo económico calculó que Brasil apenas tendrá superávit fiscal a inicios de 2027 y recordó que la última vez que se logró ese resultado fue en 2013 antes de la crisis que golpeó de lleno el gobierno de Dilma Rousseff, destituida en 2016. Más información en trelan.com.ar.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 ¿Qué te parece un programa de cita? No sé, no me parece. ¿Por qué lo escucharías? Me impresa, por las dudas. Por las dudas es escuchar. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Jugamos, wow, nos reímos, esa es la idea del programa. Te pasé. Ser chicos. Los martes de 22 a <risa> 24, ¿está bien? Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa.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 minutos pasaron de las 11 de la mañana 9 grados 8 décimas y el domingo a la noche todos yo me hizo acordar eh, obviamente por la eh, porque fue la, el mismo hecho o muy parecido uh -huh. al lanzamiento del Arsat el satélite del Saocom 1B y nos uh -huh. yo tuve, mi, mi emoción de argentino y mi espíritu de, de, del desarrollo económico e industrial este se estremeció. Así que todos nos pusimos gran noticia, muy sí. contentos. Y una de las protagonistas de esta de esta iniciativa tan importante para nuestro país, no solo por, por todo lo que representa, sino por lo que aporta, es Laura Frulla, investigadora principal y gerente de observación de la Tierra de la misión SAOCOM, doctora en ciencias físicas integrante de la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Laura, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández, el Embley, la Vitar, te saludamos aquí en La Gráfica hola qué tal buenos días cómo están muy bien bueno felicitaciones antes que nada este imagino la la, la satisfacción tuya y, y de todo el equipo sí sí, claro que sí sí sí eh, estamos la verdad muy contentos eh, que todo hasta ahora estuvo muy bien eh, Laura, comeéns bueno para quienes este tocamos de, de oído de, de, de las ciencias este de qué qué ¿Aporte realiza el SAOCOM-1B? ¿Va a realizar este a, a la economía argentina un satélite que se suma, si no me equivoco, a otros dos argentinos en órbita? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué responsabilidades, digamos, tiene eh, la el SAOCOM-1B en, en, en órbita con la actividad argentina? Bueno, a ver. Eh, SAOCOM es una constelación de dos satélites. Uh -huh. Hay uno en órbita que es el SAOCOM-1A, que se lanzó el 7 de octubre de 2018, y SAOCOM-1B, que viene a completar lo que es la constelación SAOCOM. A su vez, eh, también viene a completar lo que es el SIASGUE, eh, que es el sistema ítalo-argentino de satélites para gestión de emergencias. Eh, este sistema está compuesto por los dos satélites SAOCOM, Eh, que son la constelación SAOCOM, más cuatro satélites que se llaman Cosmo SkyMed, que son de la Agencia Espacial Italiana, eh, y que disponemos de esa información por la cooperación que hay con, entre la Agencia Espacial Italiana y la CONAE. Más allá de esto, eh, la misión SAOCOM tiene como objetivo principal la generación de mapas de humedad de suelo. Uh -huh. El mapa de humedad de suelo es muy importante porque... Eh, digamos, la, la precisión del, del el error con el que vamos a generar estos mapas, que ya estamos eh, terminando su, la validación eh, con el 1A, con el como 1A, eh, es del orden de menor que el 5%, o sea que es un mapa de muy buena calidad... ...y con una resolución espacial de entre 150 y eh, 800 metros... ...dependiendo del modo que se use de observación. Para que te des una idea, estos mapas no existen en el mundo. Lo mejor que se ha logrado son mapas de 10 kilómetros de resolución espacial... ...mapas de humedad del suelo. A partir de acá, eh, de, de este mapa, se obtienen, eh, eh, digamos, por objetivo de misión... Eh, dos productos dedicados a agricultura, uno que da una estimación de rinde eh, para el productor, eh, para el agropecuario, eh, y también eh, da un soporte al momento de la fertilización. Uh -huh. Hay un sistema que el, el usuario puede ingresar eh, los datos de, del campo, de las coordenadas, de latitud, longitud... El, el tipo de semilla que va a utilizar, el periodo de interés y eh, el sistema le arroja una estimación de lo que va a ser el rinde uh -huh. y de, si digamos, una estimación respecto de la conveniencia de la fertilización. Y todo eso se calcula en base, entre otras cosas, al mapa de humedad del suelo. También generamos un producto que da soporte a la, al análisis de riesgo de fusariosis en el trigo y en paralelo con esto hay un producto que está dedicado más a la hidrología, que es una guía de crecidas. El, digamos la parte agrícola fue desarrollada con soporte de INTA y lo de la parte hidrológica con soporte de INA, el Instituto Nacional del Agua. Uh -huh. Laura, eh, buen día. Esta guía, sí, perdón. perdón. Eh, acá te saluda Leila no Te quería preguntar porque hace unos días Estábamos viendo bueno el desastre Ecológico con los incendios en Córdoba En el Delta eh, Y se están discutiendo leyes importantes como la ley de humedales El satélite en este caso ¿Puede brindar eh, aportes Acerca de cómo, bueno, para poder Llevar adelante o Discutir una ley eh, ambiental En este caso de humedales Pero brinda información para poder eh, Tener pistas de cómo hacer una legislación Que pueda proteger el medio ambiente Eh, sí, justamente, eh, digamos, esta información es, eh, en realidad la información de microondas es ideal para el monitoreo de humedales, porque los humedales tienen una, una, un tipo de vegetación característica que responde muy bien al pulso de radar y se los identifica perfectamente. Uh -huh. eh, y sí, o sea, es, eh, a partir de esto uno puede hacer el monitoreo de los humedales en particular en relación con incendios, el las microondas por un tema físico no, no no es adecuada para identificar el incendio, pero sí para hacer un análisis de riesgo de incendio, uh -huh. para sumar información a los eh, a las predicciones de incendio, ¿por qué? Porque se pueden identificar suelos secos, vegetación seca, eh, biomasa, ya sea de eh, biomasa húmeda o biomasa seca. Y bueno, todo eso eh, se puede utilizar para eh, justamente eh, el análisis de riesgo de incendios. Y además eh, se puede utilizar para ver la zona afectada por el incendio y eh, cómo es la recuperación de la zona. Uh -huh. Bien. Eh, Laura, estamos charlando con eh, Laura Frulla, que es doctora en ciencias físicas, investigadora de la CONAE y actual gerente de observación de la tierra de la misión SAOCOM. Eh, Laura, este SAOCOM 1B y bueno el proyecto en conjunto, como nos decías, de la constelación SAOCOM, eh, ¿cómo está financiado su preparación? ¿Qué parte es estatal? Entiendo que ha recibido también un aporte importante del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿cuánto tiene de inversión privada? ¿Cómo está eh, constituido? A ver, el satélite eh, sí eh, fue parcialmente financiado por el el Banco Interamericano de Desarrollo y eh, además eh, hay una parte de contribución de la Agencia Espacial Italiana eh, que por la cooperación justamente, eh, bueno, colaboró con nosotros y justamente a partir de lo que fue el SIAGE, por eso lo mencioné. Uh -huh. Eh el digamos la la contribución del lo que digamos el el préstamo de bid eh obviamente es un préstamo que que hay que devolverlo y la parte de eh la contribución italiana nosotros las intercambiamos con imágenes o claro. sea que eh justamente la, la contribución italiana es importante en el sentido que eh ellos eh se se, se hicieron cargo de los módulos de recepción y transmisión. O sea, la antena es una antena que tiene 35 metros cuadrados, está constituida, fraccionada en 7 paneles, por, está fraccionada porque en el momento del despliegue ustedes ven el satélite que está todo comprimido, tiene no tiene la antena totalmente desplegada, uh -huh. entonces justamente para, para facilitar el despliegue se van eh, se va armando tipo rompecabezas en paneles. Entonces, estos 35 metros cuadrados están tenemos 7 paneles y estos paneles tienen 140 eh módulos que son como mini antenas eh chiquititas que eh se ocupan del envío y de la recepción del pulso de radar, que es el que toma la información. Bueno, eso fue desarrollado y fue fue a, estuvo a cargo de la Agencia Espacial Italiana eh y al, eh, nos mandaron el, esas mini antenas y acá se integró todo. Eh el resto se hizo todo acá en Argentina. Uh -huh. Bien. Bien, y la información, digo, los servicios que brinda